Radio Alama en internet y las noticias de alama.com. Radio Alama en internet, una radio para compartir. Arrancamos este espacio con muchísima energía. Tomamos el relevo eh, tras esa estupenda introducción de nuestro director Juan Cabezas para meternos de lleno en un tema apasionante. Pues sí, arrancamos con una noticia recién salida del horno en nuestra web, en alhama.com. Concretamente es un texto de la sección de Agricultura que viene firmado por la redacción y que nos plantea un escenario de cambio radical. Un cambio muy necesario, diría yo. Hablamos del seminario Raíces que sostienen Agricultura Regenerativa, Salud y Comunidad, que se celebra próximamente el 16 de marzo en alama Exacto, en Alhama. Y, a ver, el término regenerativo se usa tanto últimamente que, que corre el riesgo de perder su significado real. Totalmente, o sea, parece una palabra de moda más. Claro, pero no lo es. Aquí dar el salto a nivel técnico y a pie de campo no es solo intentar ser sostenibles o dañar menos la tierra, sino directamente curarla. Curarla. Hablamos de técnicas muy concretas. Eso es, dejar de arar profundamente para no romper la estructura del suelo, mantener cubiertas vegetales para que retengan la humedad y bueno fomentar toda esa biodiversidad microbiana. Básicamente es dejar de ver el campo como una mina de la que solo sacamos recursos hasta dejarla seca. Sí, pasará a tratarla como un organismo vivo del que formamos parte. Porque claro, cuando restauras el bioma del suelo, la tierra retiene más agua por sí sola y reduces un montón esa dependencia de fertilizantes externos. Y fíjate que esa perspectiva cambia las reglas del juego por completo, porque al final impacta directamente en la supervivencia económica de las explotaciones. Desde luego. Y me llama mucho la atención quién está impulsando esto. Es el colectivo Origin-Al. Sí, un grupo interesantísimo. Cuentan con ingenieras ecosociales, con arqueólogas apicultoras y están trabajando codo con codo con cooperativas locales y también con tierra de aguas. Su filosofía es básicamente pasar de la queja constante a la acción real. Y concebir la agricultura como un bien común, no solo como pura extracción. Pero claro, siendo realistas surge una gran duda. A ver... ¿Cómo se convence a un agricultor que está asfixiado económicamente para que cambie su modelo de toda la vida? Esa es la clave del asunto. Porque cuando el sector está con el agua al cuello por la presión económica y por el clima, el riesgo asusta y mucho. Asusta muchísimo. Por eso, el enfoque no es dar lecciones desde un atril o desde un despacho. Han diseñado una jornada que rompe por completo con la típica conferencia aburrida y unidireccional. Aquí es donde entra un formato verdaderamente innovador que llaman fitball. Fitball Suena curioso, la verdad. ¿En qué consiste exactamente esa dinámica? Pues son mesas rotativas de diálogo. ¡Ah, qué interesante! Sí, un espacio de intercambio totalmente horizontal donde los asistentes pueden plantear sus dudas, sus miedos y sus problemas logísticos cara a cara con los ponentes. Claro, es que es la única forma. Si a un agricultor se le da una charla teórica sobre ecología, pues desconecta mal. Pero si se sientan a debatir sobre cómo salvar su medio de vida de forma colectiva y ven que recuperar la vida del suelo hace que su finca sea más rentable y resistente a las sequías que hemos sufrido recientemente, la cosa cambia por completo. Cambia radicalmente. Esa conexión directa es vital. Y ojo, que no se quedan solo en la teoría. ¿Hay práctica también? Sí, porque por la tarde la jornada incluye salidas al terreno, visitas a fincas reales de la comarca, tanto de cultivo leñoso como hortícola. Fundamental lo de pisar el terreno, ver los resultados con los propios ojos, tocando la tierra. Eso es lo que de verdad convence. Y además el evento aborda de frente ese fantasma de la España vaciada. Iniciativas como esa comida compartida que tienen programada ayudan a reconstruir el tejido social. Que a veces parece perderse en estas zonas rurales. Exacto. Y bueno, para que toda esta dinámica tan participativa funcione bien, la organización es estricta con el desarrollo del día. Requiere inscripción previa. Importantísimo mencionarlo. Sí, y las plazas son limitadas. Hay que comprometerse a asistir a la jornada completa. Y un dato muy práctico es que se han habilitado autobuses desde distintos puntos de la comarca acercando así el seminario a todo el mundo. Una oportunidad perfecta para tejer lazos comunitarios en nuestra tierra, lo cual nos deja con una pregunta bastante profunda flotando en el aire. ¿A ver cuál es? ¿Cómo cambiaría el futuro de las zonas rurales si se dejara de ver el campo exclusivamente como una vía de explotación económica, para entenderlo como el núcleo de la salud y la cohesión de toda una comunidad? Uf, es una cuestión inmensa para reflexionar. Pero bueno, por nuestra parte hasta aquí llega la información. Así es. Ya seguimos trabajando en el próximo comentario, preparando más información con las noticias de la redacción de alama.com. Eso haremos. Nos despedimos ya bajo la dirección y el control técnico de Juan Cabezas, que al igual que nos dio la entrada, ahora pone la sintonía de salida. Radio Alama en internet y alama.com. Información para compartir.